antropóloga, feminista, docente, investigadora del CONICET, etcétera. Y de esos etcétera nos va a hablar ella misma, Catalina Trevisache. Buenas tardes, Catalina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Muy, eh, sobre todo ahora, desde bueno desde hace unas horas, interesadísimo en tu mirada del feminismo. Digo hace unas horas porque por ahí nos llegamos a encontrar contigo y con todo un manantial de, de información y de enfoques sobre la realidad y la búsqueda de nuevos derechos, de nuevos horizontes sí. para nuestras compañeras a través de alguna que otra entrevista que has estado dando, Catalina. Pero bueno, sí. es fundamental para nosotros este tener tu enfoque de la realidad hoy en la Argentina y de y de dónde de dónde se articula esto desde el de, de, de 10 de diciembre, lo voy a decir sin te, concretamente. Digo porque venimos de un país, me parece, y poder, sí. por ahí estamos frente a la posibilidad de otro. ¿Cómo cómo Pero es el está. enfoque Catalina hoy por hoy? Eh Bueno, eh, complejo en realidad, lo del feminismo, la militancia feminista, eh, complejo en el sentido de que tiene más de una arista, pero positivo en, en términos de, por lo menos así lo veo yo, en términos de, del contexto político después del, do, del 10 de diciembre, como vos mencionabas, Digo, decía complejo porque bueno, hay muchos asuntos que abordar, el movimiento feminista por otra parte está compuesto por diversidad de orientaciones políticas eh, que, que no todas eh, concurren en el peronismo entonces eh, es complejo desde mi perspectiva el gobierno actual ha dado signos de un genuino interés eh, entonces me parece que es positivo aunque complejo, digamos, complejo por lo que tiene que venir, pero desde los nombramientos, la eh, los nombramientos y la selección de las personas que han eh, que han convocado para ocuparse de estos cargos que no son solamente mujeres, han eh, incorporado mucha población trans, a, tenemos muchas ya había funcionarias trans en lugares eh, interesantes, pero el día de hoy tienen mucha más en presencia y esto es una decisión política eh, faltan por ahí varones trans ocupando también lugares eso esperamos que prontito también se inobinar y, y otras otras eh, identidades que también pueblan los feminismos contemporáneos eh, entonces eh, para mí son todos signos positivos en algún lugar y el peronismo esa fuerza popular que me parece que se piensa, se viene repensando no, no para de transformarse aunque también tiene sus Claro, están su, sus puntos débiles, eh, para decirlo de alguna manera. Eh, creo que que está en buen momento para recibir también toda esta fuerza feminista. Podríamos decir Catalina que, o sea, que el status quo de ese peronismo este que se sigue mostrando inamovible, que se sigue mostrando resistente es un punto fuerte. Digo, ¿cómo cómo va a trabajar crees vos el peronismo esta esta situación? Porque yo también lo veo tratando de transformar de transformarse y haciéndose eco de montones de reclamos y de situaciones que eh, desde el feminismo se podría decir que se vienen gestando desde que terminó la dictadura. Sí, eh, el peronismo es una fuerza política que, que históricamente depende, ¿no? donde tenemos fuerzas más progresistas y fuerzas más eh, más conservadoras claro. que también acompañan el peronismo. no Y el peronismo tiene esa fuerza progresista cuando tiene organización de base, gente en la calle sosteniendo y esas fuerzas progresistas pueden avanzar, digamos, no hay eh, no hay, no hay fórmula mágica, digamos, si hay gente en la calle, presión, eh bueno, las fuerzas progresistas tendrán más mejor lugar para negociar con sus coequipers de, de de partido, digamos. Entonces, depende mucho de la fuerza en la calle, de que la institucionalización del movimiento, no bueno, o sé, sea, el peronismo con con esta con este impulso más progresista abre la puerta de, de ministerios de tendencias a la gente en la calle bueno que estas personas que vienen de hacer presión en la calle que vienen de hacer en eh, reclamos eh, genuinos cuando se institucionalicen no pierdan algo de ese de esa chispa política que porque en, en tanto y en cuanto la institucionalización los los atrape, bueno, ahí perdemos un poco de fuerza. Pero no hay por qué imaginar que necesariamente vaya a pasar, digo es un riesgo de cualquier institucionalización. Claro, como la burocracia misma. Exacto, sí, es eso. Muy bien, muy bien. Catalina, ¿cómo ves este asomarnos de social, digamos, al año 20 con el gobierno de Alberto y la creación de, de ministerios, de secretarías y de espacios en, en el Estado? Eh, ¿Lo vemos así como, digamos, como algo positivo, como una muestra del compromiso que, que está tomando el gobierno nacional y otros gobiernos parecen empezar a reflejarlo? Hay en distintos estados en la Argentina... Eh, distintas realidades, pero eh, hay una hay una parte de la sociedad catalina que, que que está como reaccionando permanentemente a nuestros intentos por este, tener una sociedad mejor queremos nosotros eh, sí. tener una sociedad que ampare a nuestras compañeras que les permita también a las víctimas de violencia de género eh, tener un, un pasar más digno y tranquilo eh, como cómo es este articular eh, todo lo estatal la cuestión del presupuesto etcétera con estos con estos con esta movida de base del territorio con las personas cómo vamos a hacer para para enlazarnos con estas intenciones del gobierno son estas personas que vos nombraste es larguísima la pregunta pero más o menos me entendiste Catalina no sé si me expliqué sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, sí te digo lo que lo que me surge es lo que dijiste yo eh, digo reitero que para mí en eh, la creación del Ministerio de Mujer y Diversidades, la creación de distintas dependencias en donde le, le, la posibilidad de de legitimar el lenguaje inclusivo como una manera de comunicación formal institucional, bueno, distintos signos pequeños o más grandes que hablan de estar atentos, atentas, atentes a una a una demanda social, de hacer un guiño de de respaldo a ciertas poblaciones que vienen pidiendo otra cosa y que están en la calle desde el 2015 porque el movimiento feminista es un movimiento que viene creciendo, que ha crecido es histórico, tiene muchísimo más tiempo que el 2015 claro. pero el 2015 en esta parte eh, ha crecido masivamente de un modo que es inédito y incuestionable en algún punto y fue una fuerza progre eh, progresista, pujante en medio de, un, de la desolación política porque teníamos el macrismo y el feminismo estuvo en las calles, entonces me parece que el peronismo, el, este gobierno hace un reconocimiento de esa trayectoria en las calles, y eso me parece que es un montón, digamos, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los sujetos que estuvieron en la calle? Bueno, estos sujetos, nuestros bueno, sujetos, vengan, y tienen este lugar, y entonces tienen este lugar, y este lugar, con legitimidad, reconocimiento, entendimiento de sus sus demandas. En, en esto... Y Ahora, después, vamos a preguntar sobre presupuestos. Y ahí, ¿cómo va a ser la decisión? Ahí eh, el país está con, muy complicado en términos de balance económico, ¿no? Creo que igual, de todas maneras, no debería ser eh, eh, esta evaluación negativa que todos compartimos respecto del, del balance económico que tiene el país hoy, excusa para que los proyectos, las políticas públicas en torno a feminismo, mujeres, disidencias, sea en solo formales, sino que debemos pelear porque se sustenten económicamente también. Eh, pero bueno, no sé, ahí me parece que eso tenemos que estar pidiendo eh, en contemplación del contexto en el que estamos también, ¿no? eso también claro claro eh, lo que lo que es este fundamental en tu mirada es esta predisposición vamos a decir del gobierno de este nuevo gobierno que vos lo identificás, este coincidimos totalmente como peronista pero yo me, me amparaba viste en una mirada bastante reacia a creerle al gobierno al estado a la, a la clase política entera sobre la posibilidad de que avancemos concretamente sobre todo a la vista de unas violencias que no desaparecen, que viste que de alguna manera tratamos de medirlas o de manejarlas en nuestra mente, pero que son específicamente femicidios, que son este específicamente el maltrato, la brecha salariales parece una pavada de, al lado de algunas otras violencias este y la sociedad ahí viste parece estar eh, una buena parte mirando para otro lado y como diciendo bueno, estamos bien así, ¿por qué vamos a mover esto? Los políticos son todos iguales. Entonces, desde ahí era que yo no sabía cómo formular mi pregunta, ¿no? Eh, Catalina, sí. Ah, ah, ah, sí. Sí, te, te, te puedo... interrumpirme sí, todo lo que no quieras, por favor. Que en eso me olvide de contestarte. Sí, eh, yo acuerdo que hay dos tipos para mí, o al menos dos modos de, de, de la resistencia a esta... Estas nuevas maneras, nuevas críticas que se instalan con legitimidad, por suerte, que, que es la que lleva adelante la bandera del feminismo, de los feminismos. Y las resistencias son, en algún punto, en algunas, en, desde las militancias más conservadoras, desde los pañuelos del, de las dos vidas, hasta en parte de la sociedad civil, muy minoritaria, me animaría a decir, que... Eh, impuna algo así como llam que llaman la ideología de género que es un movimiento que por ahí recorre hoy día toda Latinoamérica, está en Ecuador está en Bolivia está en Paraguay digo, son en población en, en Brasil con otros nombres digo, población civil que se organiza a veces más ligada a la iglesia evangélica, a veces más ligada a la iglesia católica, a veces ni tanto en contra de una perspectiva de género feminista en eh, Y eso es una parte organizada de la resistencia, que es problemática, que yo diría que en Argentina no tiene gran legitimidad. y Menos ahora que tenemos un Estado que eh, eh, directamente dice, bueno, no, o sea, vamos a ir por esta línea, vamos a acompañar a, a las compañeras feministas, entonces me parece que no va, no sé si va a crecer o no, pero bueno, no es problemático. Respecto de... Otro tipo de cosas que esto que me dice es las violencias no paran eh, qué hacemos? Eh, el asunto es que hay un diría yo un modo eh, de, de actuar de los sujetos en, en este en este binomio en el que nos han educado con, con estos eh, guiones de género eh que la violencia extrema que se ejerce de los varones, de ciertos varones educados como varones hacia las mujeres y otras disidencias, es parte de una de una norma cultural, digamos. Entonces, eh, eso no, no se transforma ni con una ley ni con no se transforma por una ordenanza, digamos. Es un trabajo cultural, y el Estado, la legislación, pueden acompañar y deben acompañar, eh, pero la discusión y el cuestionamiento a esos guiones que fatídicos, digamos, es cultural, y me parece que en último tiempo, justamente el 2015 en adelante, los medios masivos de comunicación han tenido una gran participación positiva en esto, bueno, obvio, en eh, no sé, no sé si siempre positiva, pero han contribuido un montón. Un poco que no les quedaba otra, Catalina, ¿no? También. No les quedaba otra, obvio que no les quedaba otra, <risa> pero bueno, vos pensá que, que in, uh, las que impulsan ni una menos son mujeres de que vienen del periodismo, que vienen del de, eh, de las letras, y bueno, que tienen unos contactos y influencias que han podido, haciendo sus Eh, sus concesiones por ahí necesarias, pero han podido llegar a plataformas eh, de difusión, de información, de contenidos que son interesantes, realmente es muy inédito en el feminismo eh, el impacto. Y el trabajo para cómo desandar las violencias, cómo desandar estos guiones culturales en, en, de los varones y las mujeres como nos los han enseñado que terminan tan mal, eh, es, es más cultural que de otro otros... De ninguna manera diría que no hay legislación que no, hay legislación que puede acompañar, digamos, y políticas públicas que se pueden implementar, pero legislación y políticas públicas solas tampoco servirían, digamos. Me parece que el trabajo más fuerte tiene que ver con lo cultural, lo más mediático, lo social, que empiezan a se empiezan a pensar de otra manera y críticamente en las violencias, se puede, se empiezan a a visibilizar la posibilidad de otro tipo de, de relaciones, de otro tipo de alianzas sexoafectivas para pensar en, en, de lo que estábamos hablando de los femicidios, de la violencia sexual. ¿Hay Eso hay... me parece. Muy bueno, parece. muy bueno. Catalina, ¿hay alguna política pública que te haya parecido... Eh, revolucionarias, vamos a ponerle en los últimos tiempos, de las que ya se están poniendo en marcha o de las que se están hablando de la posibilidad de alguna específica, por ejemplo este está la formación para todo el personal que trabaja en el Estado para los funcionarios, acá en la provincia de La Pampa van a formar a todos los agentes de policía y a todas las agentes de policía en cuestiones de género, este ¿hay algo que te parezca verdaderamente un salto o son todas buenas medidas? En, ¿En tanto y en cuanto van a cambiar, aunque sea una partícula? No, mira, eh, por ahí, no sé, ahora, nos pensando, o sea, me vienen dos cosas distintas a la cabeza que me pod podría pensar que son positivas en distintos sentidos. Lo que vos decís, que que luego se ha constituido una ley, Ley Micaela, que significa que a partir de un feminicidio a una militante en política de las filas del peronismo, los padres han y bueno y la sociedad civil, su organización ha empujado por en lugar de porque el, el delito de femicidio ya estaba tipificado en lugar de una incrementación de las eh, penas educación eh, obligatoria para todos los eh, funcionarios, trabajadores de todas las áreas del estado, Y esa es la ley de Micaela, la obligatoriedad de una formación en género en todo, es educación. Entonces eso me parece en eh, una medida interesante, buenísima, puede salir mejor o peor el curso, pero me parece una medida estatal mm, de gran nivel. Que va a después, cambiar, que va, va, a, va a ser un antes y un después, ¿no es cierto? Más allá de, como decís vos, de la calidad del, del curso que pueda tomar una gente... Del estado O no, que le haya gustado o no, que, tal cual, cambia la calidad y cambia también porque lo le estás haciendo es obligatorio, esto es fundamental. Aparte nosotros ya tenemos ESI, que eso tampoco, eso es del, del gobierno kirchnerista, que es una es una ley que para mí, esa es la otra gran, y es anterior, y es la otra gran política pública que en, que vos lo ves a los jóvenes defendiendo la ESI, Porque sí, porque no, porque es lo más interesante, que la política que, que más habla de los derechos de ellos, digamos, ¿no? Claro, eh, claro. Esa me parece. Y después, eh, por ahí, otras políticas que me parecen importantes es la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo es una medida para mí económica estratégica para autonomizar económicamente a mujeres de sectores populares que pueden estar siendo o no quizás victorias Víctimas, o no sé si víctimas, pero en algún lugar estar constreñidas económicamente a hogares que no necesariamente sean los más felices para ellas. Y posibles Entonces, víctimas también, yo lo, lo entiendo así. sí Pero sí. digo, la eh, asignación universal por hijo es una medida económica que tampoco es punitiva, que piensa en la autonomía económica de las mujeres, esa también es otra. Entonces a mí son dos medidas que no tienen que ver, que para mí el peronismo no tiene un poco, o sea, piensa más allá de, de políticas en, en, en bien rankeadas como aumento de penas, ¿no? estamos pensando en cómo en producir, en contener, en recibir, crear otros mundos, otras educaciones, bueno, esas mí, son las, medi las medidas, en las políticas públicas más interesantes, y las hay, y existen algunas del del gobierno anterior y que hay más para mencionar incluso, digo, pero la ESI para mí destaca, y otras que son de los últimos tiempos también, digamos, ¿no? Digo, como ley Micaela no tiene tanto rato. Muy bien, muy sí. bien. Ley Micaela, eh, la Asignación Universal por Hijo, este falta, fal, no falta, este no sé si al Estado le tocaría, pero nos falta más eh, tener una eh, formación respecto de lo que quieren... Eh, combatir estas medidas? Ah, digo a nosotros mismos, mismos este, Catalina. Eh, la Asignación Universal por Hijo, como vos bien lo decís, es una cosa sensacional si uno se pone a meditar y a estudiarla, pero las personas... Eh, que son lo, las beneficiarias. Eh, ¿Cómo la, la identifican a, a esta idea? ¿La piensan y, y empiezan a ver de otra manera su propia vida? ¿O falta laburar ahí? y Pero para mí ahí falta, o sea, puede ser que falte lugar, hay lugares que no, de donde están organizadas eh, mujeres eh, de sectores populares eh, probablemente estén pensando estas cosas y vean, y, y, y en otros lugares no, digamos, no lo sé, creo que, que por ahí sí nos falta a, a todo es algo de, de educación respecto o, o una difusión de de los objetivos de ciertas políticas públicas que por ahí parecen más eh, que, que tienen más aristas que simplemente un las que, que que se pueden ver, ¿no? Como una ayuda económica. bueno, una ayuda económica, de este sector es un montón de cosas dirigidos solamente a las mujeres, como a mí me parece un montón. Entonces, sí, por ahí sí tengas razón, que hay algo de la difusión de la información sobre ciertas políticas públicas, que puede ser y que puede ser eh mejor, digamos, ¿no? Muy bien, muy bien, es una cosa que la nos quedamos rumeando la, ¿no es cierto? Porque sí. este nos damos cuenta de que esta cuestión es todo todo cultural, vos lo dijiste desde un principio, Catalina. Eh, para para que nuestra audiencia que por ahí estaba medio dormida por ahí estaba, viste, cabeceando arriba de la sobremesa eh, ¿por qué es importante, Catalina la inclusión de las personas trans tanto en la vida institucional como en instituciones intermedias incluso cooperativas, nuevas formas de, de asociación de trabajo, este ¿por qué es, son importantes estas personas? ¿cuál es el mensaje que tienen en el pecho colgado para esta sociedad que tiene que despererezarse por decirlo de alguna manera y en, para mí por en principio porque todas las personas son, somos importantes y pero son importantes especialmente eh, porque vienen a traer algo en eh, una experiencias de vida en modos de mirar el mundo, de pararse en el mundo, de proyectar deseos, que no se circunscriben a los binarios que tantos problemas no traen, que de los que hablábamos antes, de los guiones, que no se circunscriben a un binario de varones o mujeres cis, y que cuando a veces pensamos en políticas feministas solo bajo el signo de la mujer o las mujeres cis, que ya es un problema porque una mujer cis de clase alta no es lo mismo que una mujer cis de clase media, baja, una negra, eh, indígenas no son nunca lo mismo ya es un gran problema, pero aparte, pongámosle que no, aparte, las las políticas públicas dirigidas simplemente a mujeres cis y pensando que ahí resolvemos todos los problemas del feminismo, dejan por fuera y no solamente dejan fuera, de alguna manera por omisión niegan las experiencias, los padecimientos de otras poblaciones, ¿no? En ese punto en las experiencias de de la, del, del colectivo trans eh, eh, es importante aparte que históricamente el feminismo eh, el, el feminismo de siglo 20 de con, eh, o sea le costó un poco en eh, correrse del centro de la escena del sujeto del feminismo no a las mujeres, digamos, les costó un poco decir, bueno, ah, somos más que mujeres nada más. Eh, porque si lo que construye a la mujer como como mujer, que quiero decir, si lo que construye una mujer como mujer son los mandatos de género, a quién debe desear, cómo debe trabajar, a quién debe cuidar, estos mandatos están enlazados a la heterosexualidad como un régimen político de producción de los cuerpos, Bueno, este, este régimen político también deja afuera no solo a las mujeres, o, o les deja una peor parte no solo a las mujeres, que tienen que lavar, cuidar y amar a un varón, sino que también deja por fuera otras identidades sexuales, lesbianas, gays y también otras identidades trans, no binarias que no entran en el guión del binarismo y de la heterosexualidad, digamos y estas personas estas experiencias, estas vidas, estos estas maneras de pensar, de sentir y de proyectar los deseos en el mundo eh cuestionan las eh las raíces más duras de la heterosexualidad como un régimen político y este cuestionamiento nos libera a todes. No es un redito solamente para las personas trans, no binarias, es a todes. Es al varón cis, es a la mujer cis, en tanto en cuanto cuestionamos radicalmente cómo se han estructurado los mandatos de un modo profundo y radical, como hacen las personas trans, no binarias, las experiencias y la vida de estas personas, no, no, no, nos, nos transforma a todos. Y eso me parece que por eso es importante que estas personas estén hoy ocupando cargos públicos. Ni hablar que es reparatorio respecto de la persecución, de los calabozos sin sentido que han sufrido toda esa población. Una población que hasta hace 10 años tenía una tasa de... De, eh, tenía una expectativa de vida hasta los 35 años, digamos, y único camino de eh, laboral la prostitución, que puede ser una elección, pero para muchas personas con, de, la, de la población trans no lo era. Eh, yo en este punto defiendo el trabajo sexual en, en voluntario y estoy con las trabajadoras sexuales organizadas, pero cuando es una elección, una pero la población trans de hace... 20, 15 años no no tenía, tenía alternativas no tenía alternativa y más la estigmatización de las personas trans significó una experiencia vital eh, bastante ligada al maltrato policial y a la violencia institucional entonces esto me parece que en pocos tiempos estamos hablando de una experiencia que es reparatoria y eso me parece que también es fundamental, importante digo, hace en los 90 perseguían a las chicas trans de Palermo a los palazos y hoy tenemos a funcionarias en, de, de Estado. Entonces a mí me parece un poco maravilloso. Un poco maravilloso definitivamente lo es catalina tengo 18 20 preguntas más más o menos y dos minutos ponele. no no no dos minutos no no te quiero acotar pero para nada me encanta escucharte porque parece que un poco cuando hablamos parece que estamos un poco a la deriva pero nos encanta este mar catalina este ahí te escuchaba eh, sobre el particular de la prostitución y de un manejo personal y no quiero preguntarte si abolicionista o reglamentarista prefiero cambiar el de botte si se quiere y que nos hables de cómo ves a la argentina en la región o en el mundo con toda esta con todo este protagonismo es eh. protagonisme en, <ríe> en, lo que en lo que respecta al feminismo entonces en la argentina eh, ah, es una referencia importante en los últimos años eh, por la masividad que tuvo por la masividad tanto en, en los en las manifestaciones de ni una menos como luego en la, en la lucha por la obtención de la ley de la ley de aborto eh, un referente indiscutido ahora en eh, y un gran motivador para otros feminismos también locales, que no se han quedado atrás, digamos, no sé, toda la organización que está teniendo y la resistencia que está viendo en Chile está completamente atravesada por el feminismo también. No hay manera, o sea, de, de pensar que... Y aparte no es, a mi modo de entender, que el feminismo está en, encapsulado y acompaña... No, no, o sea... Está prota calles, protagonizando. Están está protagonizando y está transversalizando también a la militancia que está en la calle, o sea, todos se identifican y reconocen y se conmueven con un feminismo, entonces no es que es una fuerza política aislada, separada que acompaña y está ahí en las calles a, a los que pugnan por la eh, por la por la renuncia de de Piñera. Están ahí Todes, antiespecistas, feministas, digamos, es eh, eso me parece que es el, el mejor, eh, eh, lo más interesante del último tiempo del feminismo, que con la legitimidad de la masividad y, y, la trans, y la buena transmisión de la información de qué significaba ser feminista, hay un montón de personas que antes por ahí lo hubieran mirado con recelo y que están interpelándose y sintiéndose a sí mismas feministas y pensando que sus luchas no pueden ser otra cosa si, si no están no pueden ser sin ser feministas también. entonces eso me parece que viene un poco de acá y creo que en, en otras geografías en, también en, se toma y se vive de una manera parecida. Muy bien. Catalina, la verdad es que esto es sumamente interesante, da para hablar durante horas, porque hay muchas aristas además. este Hago otro pequeño salto y eh, ya ahora te voy a dejar desocupada después de esto, porque estoy estoy muy entusiasmado con la conversación, pero el tiempo no para. este La cuestión, vos, vos lo mencionaste, a Chile lo dijiste, el, el feminismo está en la calle y eh, en Chile no quieren nada más que se vaya a Piñera sino que ese sistema de mierda desaparezca o cambie totalmente, transmute en otra cosa eh, sí. el, el feminismo este finalmente nos va a servir eh, crees vos Catalina para terminar con el capitalismo qué pregunta es difícil el... me guardé la más fácil para el final <risa> en el... No sé me gustaría pensar que sí me parece que mmm, por no sé viste el capitalismo mmm, más que pienso yo y pienso también ahí que están haciendo en chile y algunos y algunos compañeros de acá también no que eh, que en vez de esperar que se termine vamos haciendo otras cosas simultáneamente porque en vez de esperar que, que venga el momento en el que se termina el capitalismo, vamos haciendo otras cosas y ya de facto hacemos otras cosas cuando las feministas eh, cuestionan la eh, la disparidad de salarios, tan tan eh que, que le ha servido tanto al capitalismo. Bueno, ahí ya tenés feministas que están por, eh, que están de alguna manera poniéndole el dedo al capitalismo. Bueno, me parece que, que puede ser que el feminismo, eh, y ojalá así sea, nos ayude, como otros movimientos, a, a, a destituir este modo de organización político-económica que es el capitalismo. ahora Lo no, lo hacemos lo vamos haciendo, digamos eso pienso, que el feminismo en tal caso lo va haciendo, va construyendo otros vínculos, va pensando, va pugnando por por otra manera de pensar la economía también, los cuidados, mil cosas. Mil o un millón. Y sabes qué, mil o un millón de gracias, Catalina, la verdad es que no, me, me encantaría tener una hora más, por lo menos. Este, no. pero te estamos sumamente agradecidos, Catalina Trevisache, no, investigadora del CONICET. Amarme. Este, investigadora del CONICET, docente feminista. Docente, docente, y te juro que yo sentí que estaba con una docente, estaba en una clase, ¿eh? este, por lo menos traté de ser un buen alumno y y te te lo te lo voy a este cómo se dice cuando le contás un secreto a alguien este te lo te lo quiero decir, yo creo que es que es revolucionario definitivamente el feminismo ha venido a, ganando esta esta fuerza y nuestra la empatía de algunos varones también, la solidaridad, cómo no, este, porque definitivamente es revolucionario y por algo está coincidiendo con nuestros tiempos, Catalina. Totalmente, sí sí sí, totalmente bueno te eh, estamos bueno Juan sumamente... Pablo muchas gracias por el llamado bueno también. no gracias a vos por levantar el tubo y por tomarte la libertad de usar estos minutos para bueno para hablar con con un tipo que tiene esta dificultad a la hora de concretar no. pero bueno nada gracias gracias gracias catalina gracias a vos con Pablo que tengas buen resto de la jornada. Mirá, no le voy a decir que tiene el micrófono a disposición porque lo tuvo todo el rato y bien que le sacamos el jugo, hablamos con la docente, como le gusta a ella que la reconozcamos, Catalina Trevisache, buscala, eh, ya en Radio Carmes tenés una puntita, viste, cómo nos aclaró tantas cosas.